día, Daniel. Eh, un saludo a todas las compañeras y compañeras de, que están contigo. Contanos un poco cuáles eran las demandas que venían realizando ustedes allí en el Centro de Recepción de Menores desde antes de, lamentablemente, el fallecimiento del fin de semana pasado. Sí, nosotros eh, nos viamos nos dadas las circunstancias que se estaba dando lo de la pandemia en general, eh, obviamente como nosotros trabajamos con, con chicos, con pibes, íbamos en conflicto con la ley, eh, necesitábamos tomar de, algunos recaudos y, eh, y el, el personal lo mismo. Nosotros tenemos varias áreas dentro de la institución, de educación, la parte de equipo técnico, la parte de los asistentes. Eh, y bueno, instalamos rápidamente, fuimos casi pioneros, lamentablemente, de, de instalar el comité de crisis, mm. donde fueron convocados distintos sectores de, dentro de la institución tuvimos eh, tres reuniones donde bueno, comenzamos a, a solicitar las medidas mínimas el ingreso, un termómetro eh, el alcohol en gel eh, guantes eh, en el caso se, se preparó un lugar para que en caso de tener algunos chicos con algún, algún síntoma se pueda aislar obviamente nosotros consideramos que, que si tenía un chico iba a estar rápidamente preparado a todos, entonces no, con, con un lugar nervioso pequeña habitación para dos no era suficiente que había que alertar, que había que empezar a tomar otras medidas, que había que profundizar el protocolo, y bueno, lamentablemente no no se hizo, no se hizo caso, no se no se dio lo eh, plantearon como una cuestión alarmista o nada, y bueno hoy pagamos las consecuencias de, de esa desidia, de esa falta de de digamos de pre, de, de preparación por parte de las autoridades porque provincia en lamentablemente el sector nuestro organismo de niñez eh, ha, ha menoscabado la la las notas, las eh distintas, eh, notas, las distintas formas que hemos presentado al organismo para que puedan actuar y que llamen a la reflexión a las autoridades lo de, de, de nuestro instituto, lamentablemente no se hizo, y bueno tuvimos que tomar varias medidas en asamblea hasta llegar Este es el segundo paro que hacemos acá, hoy es masivo, inclusive eh, eh, eh, con una amplia convocatoria y estamos en la puerta de la institución, han, han venido los directores uh -huh. para cubrir las guardias, justamente. Y cuando ellos mismos nos decían que con dos, a los somos tres asistentes por módulo, nosotros tenemos tres módulos, casi son más de 50 chicos que tenemos, este, alcanzaba para para el manejo. Ustedes comprenderán que no se puede estar en una institución con, con tres asistentes por, por módulo. Es imposible uh -huh. darle una atención como corresponde a estos jóvenes, que si bien están privados de su libertad, no están privados de todas las garantías y derechos que les corresponden. Uh -huh. Estamos con dos cosas distintas. Y bueno, lamentablemente eh, se vio que no pueden manejarse con dos asistentes, hubo falta personal de hace tiempo, hubo gente que se jubiló, gente que se retiró. Y eso no, eh, digamos, no se volvió a, a ingresar personal. eh Obviamente nosotros eh, hacemos... Esto, esto no es de ahora, esto hace ya más de una década que venimos con, con problemas en instituciones y se agravaron obviamente los los últimos cuatro años donde directamente existían. Cuando decís no se tomaron acciones, ¿te referís a, a nivel provincial, a nivel de la dirección de este instituto? Ambos son responsables, ambas son responsables porque en, en, nosotros cumplimos con todos lo, los caminos, digamos, institucionales. Hicimos las notas, hablan, solicitamos la, la hablar con el director, nos recibió, nos dijo, bueno, no, está bien, dejó la nota y ya está. Nosotros subimos a nivel provincial y hoy inclusive ya no lo está manejando en el, el organismo, ya está interveniendo jefatura de, de gabinete. Mm. De provincia, del ¿Sí? Ministerio, perdón, del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, eh, evidentemente, muchos de estos directores también vienen de gestiones anteriores, en, en realidad, poco, no importa poco, nada, no solo los trabajadores, no los pibes que están ¿Sí? privados, o sea, no, no, no hay, no se ha avanzado en ningún aspecto. ¿Quién dirige hoy el Centro de Recepción de Menores de Pablo Noves? Eh, es Juan Miranda, ¿Sí? el director y está hace años ahí, en ese puesto. Eh, lo, no, no, en realidad nosotros tenemos una cuestión también bastante, nosotros, nosotros creemos que lo, las direcciones deben ser concursadas, deben eh, debe presentarse eh, quien estén en condiciones de hacerlo, y hoy los directores son designados directamente a dedo. ¿no? Mm. Eh, el compañero es un compañero de, que trabaja como asistente, pero bueno, a veces hay circunstancias que a uno lo, lo superan uh -huh. y, no, no, y bueno eh pero eh digamos hace un par de años que estaba eh digamos en la gestión anterior que está él como director y eh, digamos eh son puestos son, son asistentes digamos que los nombran como directores que en realidad eh en nuestro sistema no serían directores porque deben concursar para hacerlo claro. sino son como coordinadores uh -huh. pero bueno todo, todo el bueno es como de un director de hecho uh -huh. de facto pero no lo es Héctor ¿qué tareas hacía el trabajador fallecido? nosotros lo que le llamamos es la asistencia a los chicos en la, en los módulos uh -huh. quiere que, que, que eh los chicos tienen un régimen de de vida uh -huh. de, donde eh se, cuando se levantan desayunan eh, eh almuerzan Eh, Merienda ni trainer. Uh -huh. Nosotros estamos asistiendo esa, en, este, en este ámbito y a la vez también hacemos los enlaces para llevarlos a la escuela o cuando son requeridos por su por, uh, defensor, eh, por el equipo técnico, porque digamos, hablan con sus psicólogos, con sus trabajadores sociales. O sea, tenemos varios puntos que eh, digamos, es, un, es un complemento. A la vez muchos de nuestros compañeros, inclusive Pato, Eh, armaban talleres propios para los pibes, él era músico, uh -huh. este, y bueno, eh, con otro compañero armaron una sala de teatro, una pequeña sala de teatro, de video, ya tratando de eh, darle algo más a uh -huh. estos chicos, que no sea solo el encierro en sí. ¿Cuál es el bueno, eje de...? Hay, hay... Sí, decime. No, no, eso básicamente uh -huh. se, se puede decir, pero historia de vida de la mayoría de los compañeros que están acá, y uh -huh. compañeras. Eh, todos tienen algo ah, siempre han dejado un plus más mm. ya no es solamente de ir y cubrir el horario y se van uh -huh. nosotros tenemos un régimen de 24 horas ya o sea, nosotros entra a las 7 de la mañana y se sale al otro día a las 7 uh -huh. este, con digamos con tres días de descanso entre comillas, pero bueno ese es el régimen que tenemos ¿Cuál es el eje del reclamo del paro de hoy? Prácticamente eh, eh, es avanzar con los chupados, avanzar con los testeos, avanzar con la, no con la limpieza, porque la limpieza está bien, alcanza, pero necesitamos la desinformación del lugar, que son uh -huh. otra cosa distinta también. ¿no? Uh -huh. Es profundizar lo que se está haciendo. Eh, obviamente también, digamos, eso es lo básico. Tenemos, oh, ayer nos han avisado que tenemos dos compañeros más con COVID. Eh, digamos, y bueno, corremos el riesgo porque casi todas las guardias se encuentran a los compañeros, o sea, no es que una guardia esté aislada de la otra, muchos hacen extra uh -huh. entonces, vienen hoy pero mañana se quedan, se quedan con la otra guardia de la otra guardia se queda para la otra guardia, entonces, digamos no, prácticamente estamos todos en riesgo de, de tener el COVID y al no poder detectarlo y no poder aislarlo porque, no, no, bueno, este, este muchacho está con COVID y o quien ¿sí no estuvo en la bola con él, fulano fulano, bueno ahí lo molo se hagan los testeos uh -huh. pero al no tener esa posibilidad estamos en el aire, no sabemos si lo tiene, no lo tiene, si corresponde si no corresponde, claro, se hicieron testeos a a los sí a los que están allí, a los a los chicos que están dentro del no, instituto y al no, trabajador, pero ahí, ahí logramos que con justamente con esa medida ahora que vamos a anunciar, se comprometieron que la semana que viene empiezan ya en realidad dijeron que a partir de mañana empieza uh -huh a tesear a los chicos uh -huh. y martes a tesear a los adultos Bien. así que bueno es un pequeño avance en medio de todo este, este calabro, ¿no? sin duda, sin duda Héctor, Quiroga, eh, muchas pero gracias bueno, esto, se, esto sí. se debe básicamente a que los compañeros están este, en la puerta del instituto que claro. si no, no nos daban, no nos daban eh, ninguna, ninguna bolilla claro, esa es la realidad pero, Héctor quedamos a disposición aquí en la radio para seguir dialogando y acompañando este proceso de lucha allí adentro y, bueno, claro. y volvemos a dialogar cuando lo crean necesario bueno, agradezco el espacio y agradezco que nos haya, porque, que nos haya este, eh, permitido hablar porque a veces muchas cosas son invisibilizadas uh -huh. lamentablemente cuando hay una tragedia no, no, no, no visibilizan y, uh -huh. no, no, y no puede ser que siempre ocurra eso para que nos den un poco de se interesen por estos temas. Sí, sí, sí. Gracias, muy amable. ¿eh? Un abrazo grande.